Pues muy buenas noches, esto es la reunión de coordinación del chapter español de 22 de mayo de 2012 eh, Lo primero que hacemos, si os parece bien, es que digáis vuestro nick y de qué provincia sois eh, para, para que grabar la, la, la reunión de los asistentes Así que empiezo yo misma y soy Ardible de Madrid Y Cabot de Granada. Esta Rabana que es de Valencia, pero uy pero se ha caído. Estaba, parece que en Corea. Bueno, yo soy Nene, suencia. Ruth, eh, medio camino entre Valencia y Madrid. Dov, uh, en los Estados Unidos, Los Ángeles. Oye, Barcelona. Muy bien, pues si empezamos con el orden del día que está en la descripción del canal para los que no estéis conectados eh, al, al PAD. Y el objetivo de la reunión es valorar el actual de los subcapítulos y los equipos, hablar de actualización y formación del Sádico Media Festival 2012 y valorar las propuestas de nuevos proyectos. Eh, primero, el primer punto de la reunión es equipos de soporte, cada equipo debe informar de cuántos miembros hay, proyectos en marcha, etc. Empezamos por el equipo creativo, si hay alguien del equipo creativo para informar o, o para tratar de este tema. Bueno, eh, yo no coordino el equipo creativo, pero eh, sí que sé cuál es más o menos el estado, el estado actual eh, ahora mismo eh, se está encargando de los temas de coordinación eh, PPBR. Eh, se está encargando de eh, comunicarse con los colaboradores que mandan su solicitud. También está, por lo que sé, trabajando en un proyecto eh, para eh, eh, poder eh, dividir en secciones el documental Moving Forward eh, y de esa manera poderlo distribuir fácilmente eh, en pequeños vídeos en redes sociales. Vale, ¿y, y Pepe... Perdón, ¿alguien quiere hablar? <coughs> eh... Siguiendo la película uh, Moving Forward es lo que vas a hacer y es una buena idea dar a tu comunidad la película gratis agarrando el email a ellos y dándole una película gratis. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí en el capítulo eh, El Monte California. Sí, bueno, el proyecto este de Pepe eh, era en concreto eh, subir los vídeos a una cuenta de YouTube y después, por ejemplo, eh, poner un pequeño vídeo sobre un tema determinado, en, eh, por ejemplo, en Facebook, en, en cualquier grupo de Facebook, eh, dependiendo del tema eh, que se trate, de esa manera en vez de eh, obligar a la gente a, o intentar obligar a la gente a que vea un documental de dos horas cuarenta minutos, eh, lo que se hace es eh, poner un pequeño vídeo sobre un tema determinado eh, que trata el documental Es muy buena idea ¿no? Sí, sí, está muy bien. De, por User mi parte, eh, hace tiempo ya en Granada, eh, bueno, desde la época del 15M, eh, tenemos eh, una cuenta de YouTube eh, a través de la cual precisamente estuvimos User haciendo eso, eh, distribuir eh, vídeos eh, para darlos a conocer eh, en redes sociales, eh, acerca de, pues eso, los problemas de raíz del sistema actual y la economía basada en recursos de una forma más eficiente que, pues eso, que poniendo un documental entero. Uh, eh, además, en Creativo está pendiente lo, lo que se va a poder hacer en, eh, en, en el Psycho Meteor Festival, Pero eso está pendiente más que nada eh, de lo que pasé con el ayuntamiento de, de esas viejas, que estamos pendientes de ver qué va a pasar. Señor, User joined your channel. User bueno, yo, eh, mientras tanto. Eh, Por si acaso, sigo adelante con las cosas que iba a preparar. Con lo del aerogenerador. Y estoy también eh, juntando, reuniendo piezas para construir un pequeño motor styling de juguete. Para, por lo menos, poder eh, ponerlo ahí en, en la exposición, si se hace. O donde se haga. Ya sea ahí o en otra parte. Eh, yo, por mi parte... Eh lo que tenía previsto preparar era eh, una pequeña pues eso eh, al igual que tú estás aportando material para esa digamos para exponer algo de tecnología o algo, una muestra de lo que se podría utilizar para una economía basada en recursos eh, pues yo tenía previsto también aportar algo, algún tipo de material audiovisual, bueno me eh, sobre sobre esto eh, de manera que se pudiera mostrar a la gente eh, pues eso eh, como se creo que se hizo en Vancouver en, en Vancouver en el Z eh, pues se muestran una serie de tecnologías que ya se podrían aplicar o sea eh, soluciones eh, reales ya a, disponibles y aparte la una pre, una un cineforum eh, proyección con, con conferencia bueno y Y Pepe Ogr está a gusto, o sea, le gustaría ser oficialmente coordinador. Eh, a Pepe no le gustan los globitos, sí. ni le gusta que le llamen eh, coordinador, pero igualmente de todas maneras está haciendo pues las labores administrativas propias de, de la coordinación, o sea, lo está haciendo. Sí, pero el siguiente porque es coordinarse con el resto de equipos ese lo puede hacer y estar en esta reunión y llamar ¿Al, al, al grupo pues no estaría mal decirle que a ver si se puede pasar por este tipo de reuniones eh, que se acuerde de que tiene que, que venir La Tofe, se oye como si estuvieras dando martillazos. Tofe, tienes el micrófono activado. Parece como si fuera una forja o algo así. Bueno, pasamos al siguiente punto ¿O alguien tiene algo más que añadir a este? Entonces ¿Dónde? Tienes el micrófono eh, puesto en modo automático Para que cada vez que hay un sonido en tu casa eh, Se active Entonces eh, ¿Sabes cómo configurarlo para que solo se active cuando tú quieres? Sí, ahorita lo hago, perdón Gracias Bueno, pues pasamos al siguiente equipo Equipo TIC En el equipo TIC, para hablar Parcus A ver eh, Equipo TIC eh, Hay un problema con el servidor Una infección de archivos PHP Miles de archivos PHP con un, con un troyano. Eh, estamos en ello. Eh, bueno, está en ello más bien jubiloso. Lo que pasa es que con, con eh, ayuda de Vive Libre y, y consejos míos. Eh, no sabemos exactamente de dónde proviene la infección y estamos todavía diagnosticando. El origen. Y cuando sepamos el origen, pues eh, podremos eh, resolverlo definitivamente. De momento es posible que tengamos que dejar un día sin funcionar algunos servicios como el foro o el wiki. Vale, pues como veo que estáis así activos, vamos a ir rápido a esta reunión. Equipo eh, de comunicación, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Cómo va Ah, muy buena. Eh, ayer estuve con el con el Enrique Lozano este, el director de de contenidos o de adquisiciones de la de la sexta y le llevé el material, los dos DVDs de moving forward y addendum y el doblaje Peter Joseph de Moving Forward y los subtítulos gracias a a vosotros en concreto a Ruth a Icabot y a a Chris y a Urco pues nada se los di eh, me contó que, que ahora que actualmente Antena, Antena 3 está jampándose a la sexta y que en principio eh, las líneas editoriales que no son muy parecidas eh, se van a mantener pero que están ahora negociando eso entonces si se mantuviera la línea editorial eh, este tío tiene una lista ha pasado una lista de documentales a la dirección de los que deciden lo que conviene y lo que no conviene y, y los dos nuestros están en esa lista con una descripción y porque el tío cree que es el, el que, es, que está de actualidad y le ve a favor que, que para meterlo en una televisión dice que no tienen mucha calidad de imagen y aunque el mensaje sí que, sí que es potente pero que no se meten con ningún patrocinador concreto. O sea, de los que podrían decir que esto no se emite en la, en, en, en la sexta. Entonces, que él cree que sí se puede emitir y que en ese caso pues, que ya nos, pondría, nos pondríamos en contacto para firmar el contrato, que Peter Joseph dijo que quería eh, participar directamente, así que estamos esperando a que a que digan que para adelante, porque el tío quiere, dice que, que, estos, que estos documentales se tendrían que, que conocer por cuanto más gente mejor. O sea, que el tío los ha visto y, y dice que es una, un mensaje muy noble y muy pertinente. Y quiere que, ese, que él estima que, se, que llegaría como a un millón de personas en España. ¿Por qué? Esto, esto tenía una frase muy famosa. ¿Qué, tío! ¡Qué flipes? ¿Le hablaste de la posibilidad de hacer un debate o charla previo? Eh, no, vi, no vi mucho el hueco, porque, porque estaba todavía cuando... O sea, me lo puso como en plan de... Que viene y llámame para, si no te he llamado yo, llámame tú para, para preguntarme si me han dado luz verde o no. Y entonces, cuando, cuando dirán que sí, pues, pues ya vemos cómo se puede hacer. Dile que si lo pasa, le invitamos a una paella. Hombre, yo creo que el factor precio, el precio que tiene emitir esos contenidos, pues va a jugar bastante a nuestro favor. Oye, hay una cosa, eh, Addendum no tanto, pero Moving Forward está en HD, eh. o sea, el, el DVD que te he pasado ocupa 6 GB, está en, en, en alta definición. No, si no se refiere a la calidad física de la imagen Sino al, a la calidad de lo, de lo que se ve que, que es lo que ellos llaman Internet O sea, no es que tú te has cogido una cámara Y has grabado tu eh, movida, Sino que has cogido cositas Y luego entrevistas personales eh, Una pregunta eh, ¿La traducción de, de Adendum se encargarán ellos? ¿La traducción o, la, o el doblaje? Sí, perdona, el doblaje, porque, claro, Adendum eh, por internet no encuentras muy mal doblado. Por supuesto, los, los vídeos los van a, los de emitirlos los van a emitir en versión española, y, o sea, doblada, y lo doblarían ellos todas las partes que... O sea, de Enduma entera y, y muden forward todo menos la voz de Peter Joseph. Ok, perfecto. A lo mejor va a la dos, que se ha cansado de mirar los correos, a lo mejor va y se anima y la emiten también, nunca lo sabe. <risa> O sea, esto es probar, ¿sabes? No, no nos cuesta nada mandar unos correos, pero vamos, que se manda a las radios y. Sí. Sí. sí, yo vi hace poco una noticia, no me acuerdo qué país era, no sé si era Venezuela o Chile, creo que era Chile, que también emitieron por televisión eh, Adendum o no, Movie no recuerdo ahora. Siguiente, Chile, México, no, ¿qué hubiera Chile? Es un fenómeno. Hola Eric Bueno, pues esperemos que salga bien eh, la conexión sexta Por fin hay una conexión con una sexta La sexta últimamente hace un buenísimos buenísimo ¿eh? Bueno, pues más temas Equipo lingüístico eh, No sé eh, O sea, quiero decir, pone ahí tres puntos Que yo no los he puesto ¿Tenéis alguna duda? Bueno, eh Tú misma te estás encargando de eh, ponerte en contacto con lo, la gente que quiere participar en el equipo, incluso el lunes eh, estuviste eh, aquí en TeamSpeak intentando ayudar a uno de los compañeros, o sea que eh, básicamente la cosa va, ¿no? sí la verdad que, la verdad que molaría, porque este chico es que es traductor profesional, lo que pasa que luego se desconectó, al parecer no estaba en su ordenador, estaba fuera de casa. Y se desconectó y no vueltas vuelto a saber nada, pero bueno, que a ver si colabora, estaría guay. Y pero vamos, en realidad los demás no o sea he, he contestado a todas estas que había y no nadie más Se ha puesto otra vez en contacto, así que no sé. O sea, quiero decir que sí, que la cosa marcha, pero que no marcha no tanto. Oye, y luego pone ahí: eh, compartir la coordinación. Yo no sé cómo lo estáis, o sea, y tampoco sé si este es el momento para hablarlo. Pero el otro día yo me lo cuestioné con Rogel, porque si eso, como dado que encima los dos tenemos los mismos intereses, pues podíamos compartir los de las dos de educación y lingüística. Pero luego lo vi un follón porque dije, al final esto es lo típico que que luego se queda la casa sin barrer. Y entonces, si yo me ocupo de uno, yo ya me siento como con la obligación de eso, o sea, que tengo esa responsabilidad y lo hago. Si los dos estamos en los dos, pues no sé. Que alguien, creo que vosotros coordináis eh, conjuntamente algunas cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo os hacéis con los correos? ¿Es el momento de hablar de esto ahora? Sí. Y Cabot, ¿tú no estabas compartiendo la coordinación con alguien de algo? Eh, yo eh, ahora mismo... Eh... Estoy compartiendo, sí, con, eh, procuro compartir mucho eh, Por ejemplo, eh, creo que es necesario pasar el testigo en algunos aspectos Por ejemplo, eh, Royel y tú eh, tenéis mucho potencial en educación eh, Y luego, por otra parte, en Granada, eh, esperamos que Nigoruelo se haga cargo Y en cuanto a los correos, pues funciona la cosa, si te refieres a equipos, pues eh, la cosa va de la misma manera que el, en el equipo lingüístico. Eh, la gente envía su eh, información si quiere hacerlo a través de un formulario y el coordinador se pone en contacto con la persona. O se utiliza la información eh, mandada. Eh, posteriormente eh, en función de las necesidades del equipo Bueno, yo por mi si os parece bien lo que voy a hacer es que los correos, seguir contestándolos como hasta ahora él por su... o sea, él lo de educación y yo lo de lingüística y ya está y luego intentar o sea mm, sí voy a hablar con él y a ver si tenemos más contacto y empezamos a marchar lo de educación porque ...yo sí tengo unas ideas bastante concretas... ...y el otro día se las comenté... Y, ...pero vamos que no... Eh, ...él... ...o sea, no estaba tan metido en la página web y tal... ...entonces a ver si está de acuerdo... ...y podemos ponerlo en marcha... Eh, ...es lo de educación... ...y, y luego... Eh, ...creo... ...que he visto por ahí en algún sitio... ...que ponía... Eh, ...reportar los trabajos terminados... ...en cuanto al equipo lingüístico... ...teníamos... ...que me parece un poco cutre... ...y creo que, podi que podemos buscar otra manera... ...el PAD aquel... ...donde, vamos... ...y he añadido alguno nuevo que hemos hecho... ...bueno, que han hecho los equipo ...vamos, que hemos hecho en el equipo lingüístico... Eh, ...creo que podríamos... Eh, ...igual en el Latium nuevo... ...abrir algún espacio... ...para que todo el mundo... ...porque el PAD aquel que se llamaba Sobra Espacio... ...tenemos la dirección... ...algunos, otros no la tienen... ...o sea que... Eh, ...no es público, en realidad... ...y igual deberíamos abrirlo... ...para que pueda votar todo el mundo... ...y no sé, no sé dónde... ...ponerlo, pero bueno... ...que, que, esté, que sea público de verdad... ...bueno, a ver... ...creo que me he explicado como el culo... ...había para los... Eh, ...trabajos de vídeo... ...que se hacen en el equipo lingüístico... Eh, para subirlos al Youtube o no subirlos y ya que los subimos al Youtube yo creo que los podríamos publicar en el grupo de Facebook pero bueno, esa es otra historia había un in donde la gente ponía más uno o menos uno eh, y, en, y en fin que yo creo que ese eh, pad o, o esa manera de votar se podría hacer más pública porque ese pad no ha llegado a todo el mundo Bueno, si tuviéramos una herramienta más adecuada y que a la vez permitiera, pues eso, que no se falsearan, digamos, eh, las valoraciones, porque hay, hay vídeos que son más claros, pero hay vídeos que no son tan claros a la hora de, de decidir si se van a colocar o no. Y luego, por otra parte, en, en respuesta a lo que has dicho sobre Facebook, eh, si el, los vídeos sí se están. Eh, por lo general se están eh, publicando en, el, en la página de Facebook ¿en la página oficial? sí ah, vale Hace tiempo, hace tiempo creo, Sí, eh, hace tiempo creo que Fly eh, decía de poner Alguna especie de, de Mecanismo en el foro para que se pudiera valorar Un post o algo por el estilo Y quizás se podría utilizar esto, no lo sé eh, Como utilizábamos En el antiguo foro, el me gusta bueno, O el le gracias El botón de gracias Y eso nos puede dar una idea realmente De si, eh, una, si Los usuarios eh, preferentemente activistas, subrayo los de activistas, eh, quieren que se coloque un vídeo o no. Perdona. Yo estoy viendo el, el, el Facebook del de el oficial este y el único vídeo que veo puesto es el de la carta al dinero. Desde entonces hemos subido vídeos a YouTube. Pues, Cris, si, eh, si ves algo que no hemos subido y que no hemos puesto en la página, porque eh, últimamente eh, prácticamente estoy yo subiendo información antes se eh, eh, ocupaba algo de más gente de vez en cuando entonces no sé exactamente qué se ha colocado pero sí sé que se han estado colocando vídeos de que poníamos en la página de, eh, de facebook, en el youtube en la página de facebook eh, eh, si quieres tú misma eh, puedes eh, lo que se vaya colocando y que veas que falta puedes ponerlo en la página oficial No, hombre, yo creo que lo más lógico es que eh, la misma persona que se encargue de subirlos al YouTube, porque aparte yo eh, no sé tampoco con qué criterios, o sea, cuántos más unos hacía falta para subirlo a la página web, o sea, si, si, si eh, la persona no, yo, yo, yo eres claro. tú, o sea, quiero decir que no es por escaquearme ni nada, Pero que no, o sea, que no cuesta nada Ya que tienes el link En cuanto tengas el link del Youtube Lo pones ahí en el, en el Facebook O sea, que creo que Tú me tendrías que comunicar a mí eh, Cada vez que subes un vídeo Lo cual es, es un rollo Y entonces yo lo subo al, al Facebook O sea, que, que sí, que yo lo puedo hacer Pero que es más trabajoso, creo Sí, no te preocupes Mira, eh Sí, se están subiendo vídeos, por ejemplo, no solo es que de, desde la carta de dinero veo vídeos que sí que se han subido. Eh, sobre eh, uno de código abierto, eh, de promoción del movimiento relacionándolo con el código abierto. Eh, uno del ZDI, que se han subido también. Eh, Requiem for One también se ha subido. Pues yo no estoy viendo lo mismo que tú. Mm, pues sí, creo que sí que se han subido, ¿eh? eh bueno, le echaré un vistazo después, en de la reunión. Vale, yo es que vamos, que igual, igual es que. O sea, el que tengo yo, eh, el grupo que tengo yo, que pone, o sea, que se llama español gays, Movimiento CGAIES España Oficial. Eh, el último eh, post O sea, el último post Es del 4 de enero Pero es que El, el último eh, ¿Cómo se llama? Hilo creado eh, Es del 18 de diciembre Y desde entonces Yo creo que hemos hecho cosas sí, vamos, eh, vamos, seguro que sí Quiero decir, desde entonces mmm, ha sido lo, todo lo del canal de YouTube que hemos subido ha sido después de eso. Eh, Cris, me estoy refiriendo a la página, no al grupo, a la página oficial. Ah, pues yo esa no la tengo, ¿me la pasas por fin? Ahí está. Una duda, entonces eh, lo que coloque en las publicaciones de la página de Facebook, eh, eh, ¿pongo links al foro o no? Ahora mismo, pregunto a la gente de TIC. Yo creo que no hay ningún problema por ponerlo, lo único que igual está un día sin funcionar, pero no pasa nada. Bueno, sobre lo que comentabas, Chris, eh, ahí está el pad, que es por ahora lo que tenemos a falta de, una herramienta, de otra herramienta eh, para la valoración. Hasta ahora el procedimiento que se seguía eh, era preguntar a la gente que venía aquí a TeamSpeak, eh, se si les pasaba el pad eh, y se valoraba entre todos eh, el, qué vídeos se iban a subir y por qué y los que no, y por qué vale sí, sí, no, sí, o sea, quiero decir a falta de otra cosa eh, igual no, vamos que yo creo que sí, podríamos ir pensando eh, en algo que fuera mmm, también igual para la gente de no team speak o, o sea, más abierto o sea, más público quiero decir ya lo que pasa es que ya sabes que a la hora de valorar algo eh, a veces no sabes muy bien quién está detrás de, por ejemplo, no sé de, un, eh, de una, un usuario de Facebook no sabes si es una persona real o vete tú a saber lo que es no sé si me entiendes, no es lo mismo que la interactividad que tiene TeamSpeak que es más auténtica por lo tanto cuando alguien hace eh, argumenta sobre algo eh, ves que, es que estás escuchando a la persona que está, que está argumentando o sea no o sea, sabes que hay detrás eh, realmente alguien no uh -huh. es que no haya nadie en el otro lado en, en un usuario de Facebook pero no está tan claro eh, porque no sé por ejemplo pues eh, el otro día estaba hablando Gima, por ejemplo de eh, lo que pasa con el Facebook y Dice que por ejemplo tiene distintos usuarios De Facebook para distintas eh, Utilidades, distintos usos Pero bueno, a lo mejor nos, nos estamos saliendo un poco de tema Ya, hombre Eso puede pasar en un pad igual, ¿no? O sea, quiero decir, sí, si lo habláis en una reunión, sí, pero si contamos más unos, cualquiera se puede meter en ese par y poner ocho más unos con diferentes colores, ¿no? Es que si vemos que hay algo raro ahí, eh, lo que se puede hacer es poner entre paréntesis, eh, al lado del de la, más uno o el menos uno, eh, la persona en cuestión eh, que lo dice y también eh, si empiezan a haber cosas raras también que empiecen a, no solo por lo que se diga aquí a viva voz, sino que expliquen las razones en el, en el propio pad, eh, las razones por las que quieren que se suba o no se suba hasta ahora no ha habido problema eh, supongo que si la participación en ese pad eh, eh, por la gente que se pasa por TeamSpeak es mayor, eh, entonces ya habría que tomar medidas más más eficaces de control. Oye, ¿y en el foro? Pues, como he dicho, en el foro nos vendría de perlas que se, que Fly instalara eso, que decía que quería instalar. Bueno, seguimos. ¿Alguien tiene algo más que añadir de...? Es... Bueno... Eh... Hablamos de las coordinaciones de provincias. Venga, quien haya puesto el tema, que hable, por favor. Coordinador de Murcia. Está... Sobre Murcia, eh, Dani, eh, un, bueno, un, no ese Dani, sino otro Dani, creo que era Dani, eh, quería eh, asumir eh, la coordinación en Murcia. Él, y le dije, porque lo dijo en la lista de correo eh, de Murcia, eh, entonces le respondí que lo que tenía que hacer era pues, pasarse por la siguiente reunión de, de coordinación o nacional y ya lo hablábamos pero creo que no lo veo por aquí User joined your channel. pues venga pasamos al siguiente Granada ya que estás Funciones. pues en Granada ahora mismo no sabemos lo que va a pasar con lo del de, eh, ayuntamiento o sea que Ahora mismo la cosa está eh, congelada. Eh, casi casi tanto que empiezo a dudar seriamente que vaya a ser en de esas viejas, aunque nunca se sabe. Eh, tal vez eh, haya que empezar a valorar alternativas. ¿Cuál es el problema? Pues... Eh, eh, según, bueno, eh, según algunas fuentes eh, como que empiezan a, a recular algo eh, en las posibilidades de, de, de organizar eh, un festival de, del tamaño del festival con la cantidad de eventos y de grupos que estaban dispuestos a ir eh, si hay alguna intención eh, o hay otra razón oculta eso no lo sabemos por eso precisamente se les ha ofrecido eh, el, la mayor transparencia posible si tienen cualquier cosa que preguntar eh, que nos la pregunten, que se pasen por Teamspeak eh, o, o por, que hagan las preguntas que tengan que hacer a la quien tengan a quienes tienen conveniente eh, para que vean que no, o sea que no eh, no hay nada que esconder ni a, eh, o sea que es todo eh, totalmente claro y eh, las intenciones de movimiento son totalmente claras y eh, Que si es por eso, por el, la cantidad de ruidos que pueda haber en internet sobre eh, que si el movimiento hace, que, que si la economía basada en recursos, que si pues ya se sabe, eh, pues que se les eh, responde a cualquier duda u observación que, que quieran hacer. Muy lo sé muy bien. Y si tenemos que hacerlo más pequeño, si es de verdad una excusa real, pues se hace más pequeño, ¿sabes? No... Vale, pues de Madrid no tengo mucho que contar, que nos reunimos... Más o menos cada dos semanas Ruth, Chris y yo. Y arreglamos un poco el mundo a base de cerveza y té. Y poco más. Barcelona, Royel Royel, y yo no sé nada de cómo anda esta gente. Yo el primer mes que estuve aquí, que fue la última reunión que convocaron, no pude asistir y por lo que tengo entendido se pelearon, O algo así, que ahora es por su lado. Estoy a la espera de ver si me si contacto con alguno o no sé qué, qué haré. Alguien tiene más información de de lo que se ha pasado en Barcelona. Thank <laughs> you. estas cosas que haces así, ¿queréis eh, que las hagamos oficiales o personas humanas? Dejemos que el silencio tome la palabra. Bueno, pues pasamos a otro tema. Félix, hey, por favor. Buenas tardes, buenas noches, me imagino por allá. Eh, quería preguntar, eh, ustedes allá en España, pues obviamente están organizados por capítulos, eh, pero, pero pues también se encuentran presencialmente. En algún momento ustedes han hecho el ejercicio, han intentado encontrarse eh, todos los de España. Pues, pues España no es un país, eh, pues no es un país pequeño, pero tampoco es un país tan difícil de recorrer. Entonces, pues, pues no sé si si han podido hacerlo. Sí, lo hemos hecho dos o tres, dos y media. Por, perdón, Ardible. Eh, ¿Y por capítulo, eh, más o menos, cuántas personas hay como, pues como el núcleo base o, o como los que más se encuentran y, y participan? Pues esto va a días, hay días que hay mucha gente, hay días que hay menos, menos gente. Esa es la pregunta del millón, pocos en general. Yo recuerdo que ha habido días que vemos un montón de gente, Pasa es que la gente va bien. No sé, pues hay gente que, que está ahí y no está. Hay gente, por ejemplo, eh, en el caso de nosotros, que participa pero no le interesa estar acá, le parece aburridísimo. Pero sí, pero por ejemplo, son personas que consiguen espacios y ayudan en otras cosas. <risa> yo, yo les sugiero que por ejemplo una cosa que a nosotros nos ha dado mucho resultado es la de los Safe Café, que son reuniones informales sin agenda para que la gente que esté interesada se conozca, se encuentre y, y pues a nosotros nos funciona mucho porque pues cuando alguien se quiere reunir o, o se va a conocer gente en general mmm, pues se generan esos eventos que después desembocan en proyectos o por ejemplo ahorita en, la, en las reuniones que tienen que venir para el festival eh, y cosas así. Aquí en Valencia eso lo hacíamos, yo hace ya un, un año y largo que no he que visto no ningún café de esos, pero sí se sole, solemos hacerlo bastante. Eh, Deporte de Valencia ¿Hay alguien para hacerlo? Javis La verdad que a mí por mi parte eh, Me da muchísima pere pereza Bajar a Madrid Cuando encima es que Los que vamos a quedar Podríamos quedar en cualquier otro lado A las afueras Donde se puede aparcar Y estar tranquilos Es que O sea, en realidad, si jubiloso, por ejemplo, se si quisiera venir a alguna reunión, bueno, reunión estas entre comillas que hacemos, pues guay, o sea, que estamos todos invitados, pero yo es que prefiero que las hagamos por aquí, por la sierra, o sea, yo hacer una reunión, como habéis hecho alguna vez, en el centro de Madrid, que me da una pereza que me muero de asco. yo como digo siempre si hay que ir se va pero ir para ir nada es tontería quiero decir claro, yo, yo entiendo que, que, que si se va, se va mira, si se va es para hacer algo más que para reunirse es para hacer algo de activismo alguna cosa que se haya organizado para sacarle algún tipo de rendimiento no económico claro pues sí Pues sí, pues, la verdad que yo, no, no, o sea, solo estoy enterada de lo que hace eh, Quasar, por ejemplo, eh, o sea, en realidad no sé qué más cosas, o sea, eh, es organi lo que hace básicamente es organizar temas de discusión, ¿no?, O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de cosas podríamos organizar si organizáramos algo? Organizar, organizar. Se pueden organizar eh, eh, eventos como en el marco de algún tipo de campaña, como cuando se hizo con la carta de dinero, como eh, ahora el One Planet Project, o reunirse para hacer esa actividad de activismo, o alguna, a, alguna otra actividad como, por ejemplo, un cineforum, no sé. Eh, alguna eh, charla eh, en el eh, debate en el seno eh, en contacto con algún otro movimiento social o en el seno de alguna actividad eh, es muy variado lo que se puede hacer pues eh, lo que pasa es que también es importante que, que se generen espacios donde la gente se, se encuentre para conocerse eh, sin más ni más o sea, mucha gente eh, conoce sobre el movimiento incluso ha hablado con personas eh, por TeamSpeak y otros medios, pero jamás se han visto, y, y pues no sé no sé si ella, eso no sea tan importante pero aquí sí es muy importante vernos y saber quiénes somos eh, y pues eh, esas cercanías hacen que pues que, se, que se dejan mejores relaciones y que, y que pasen más cosas, porque pues también se empiezan a construir amistades y, eh, y pues alrededor de eso se comienzan a hacer proyectos y, y pues eso tiene que ser parte de, de, de, pues de construir el movimiento porque nosotros no somos máquinas, somos personas. bueno, pues seguimos adelante moving forward, chicos y ¿Sí, chicas venga, venga. pues, secciones nuevas en el foro esta propuesta está Toranx o Royel o alguien la puede presentar cuasar cuánto te echo de menos tío hongrillos alguien Lo siento, por aquí hay mucho Linux 0 y aquí el plugin S no funciona en Linux. Mucho Linux 0 y lo que hay es mucho cabrón. ¿Queréis hablar, Tonko? Eh, venga, ¿alguien quiere defender eh, que se. Eh, Um, coloqué una nueva sección denominada problemática social. ¿Y en qué consistiría? Pues digo yo que para hablar de lo, que, de lo mal que va el mundo, ¿no? Pues si todo eso ya lo sabemos. Ya ya bueno chicos por un un momento, un 15 segundos de seriedad, si, si propones una cosa para tal reunión eh, tienes que o sea las propuestas no se no se pueden dejar escritas en un pad y que la reunión se dedique a debatirlas, tiene que haber alguien que la explique y Y que se puedan ver los pros y los contras Si no está la persona que presenta esta propuesta Pues se queda para la, reunión de la, la siguiente reunión y, y ya está Pasamos al punto 4, Internacional Nueva World Chapters Quien haya propuesto esto Pues que, pues que lo cuente Pues para mejorar la comunicación La gestión a nivel de los capítulos Entre sí, eh, a nivel global Pues se ha creado esta nueva, eh, nueva Plataforma de, de Comunicación, gestión Etcétera eh, Ahora mismo pues hay gente Pues registrándose sí, eh, Y bueno ahí ten En el mapa ¿Me he caído? Sí Vamos, no, si yo no te he oído, por se ha cortado Uy, em empiezo eh, Bueno, eh, hay, una, eh, hay una nueva plataforma de comunicación y de gestión de los capítulos y subcapítulos eh, a nivel global eh, podéis ver ahí la, eh, la página web, bueno, el sitio web eh, y bueno, eh, ahora mismo pues, eh, hay gente ya eh, registrándose para bueno, poder participar en esta eh, nueva plataforma de manera eficaz que iremos eh, probando eh, a propósito de esto nos hace falta eh, bueno, nos han pedido eh, por, nos pidieron sobre Alicante en concreto eh, sobre un correo de contacto de Alicante porque es que eh, tal y como podéis ver en el mapa, en el mapa de, de este sitio eh, los subcapítulos también aparecen, eh, por lo tanto, eh, y podéis ver que por ejemplo Portugal al lado de España eh, aparece con eh, capítulos, eh, subcapítulos eh, a nivel regional eh, y bueno, eh, vienen con una dirección de contacto y por lo tanto pues eh, eh, veo que en el PAD eh, ya la gente ha estado colocando la información necesaria para eh, mandarla a Internacional. Me parece que el portal está de puta madre... Eh, sí, se está eh, hablando sobre la web Eric ¿Quién montó esa web? ¿Y, ¿Y acaso no se supone que la internacional cumplía esas funciones? Creo recordar, bueno no sé exactamente físicamente quién la montó ...pero quiero recordar que la, la presentó Dar... ...en la reunión pasada Internacional. Bueno, yo estuve por ahí averiguando... ...y ese dominio lo compraron hace poquito... ...lo compraron en, en abril... ...y, y, y pusieron, ocultaron los datos... ...para que no se sepa... ...de qué ...toca pagar para saber. Buenos días y bienvenidos... A mundodesconocido.com Aquí estamos otra vez con todos nosotros. <risa> Javis, ¿me provocas un infarto de miocardio? La, la pregunta que hago va a, a considerar que es importante quiénes están detrás de las herramientas precisamente dadas las situaciones que han, pasado en el, que han ocurrido en el pasado. Entonces, pues, pues hago la pregunta pues ahí para, para que quede la inquietud y también porque no, no lo sé. Eh, yo asumo, y eso sí es una suposición, pero, pero estoy casi seguro pues, que, que eso es una iniciativa de, de los mismos de siempre. Porque si una página como esa se vuelve un, un lugar para validar o invalidar capítulos, teniendo el poder de, como ya me ha pasado a mí, que me dicen, eh, no se le haga raro que, que lo vayamos a, a borrar porque usted no está haciendo lo que dice, entonces, pues, pues es terrible, ¿no? Porque pues eso está obviamente supeditado por, pues por lo que pasa. Eh, o sea, por quienes están detrás de las personas. Por, perdón, por quienes están detrás de las herramientas. Pero qué, ¿qué estás hablando de los que están detrás de la cortina? <risa> de los que están detrás de, de, por ejemplo, de la administración de ese sitio web del Tzmschapters.net. Del Ah, vale, vale, de los administradores del de, de movimiento internacional, ¿no? Pues ahí les dejo la inquietud y, y continúen. Eh, pues me parece que, que es como importante preguntarse eso y, y averiguar, ¿no? No sé. Eh, en principio, el trabajo es desde un punto de vista poquito que he podido investigar. De hecho, hay una guía para capítulos 2.0 que, que solamente el índice eh, merece mucho la pena ya la invita a leerse. Y, no sé, a mí me gusta ver las cosas, cómo funcionan antes de de entrar a, a valorarlas. No, pues eso estoy y estoy de acuerdo contigo, pero igual la pregunta sí subyace, <ríe> o sea, es importante saber, es, y más en medios de comunicación, quién controla los medios, eh, pues porque ya nosotros hemos vivido... Eh, abusos de poder respecto de eso eh, recuerden por ejemplo el, el rollo de los protocolos internacionales donde pues, por ejemplo ICABOT y algunos de ustedes están muy enterados y se opusieron precisamente por la forma en la que se hizo si eso se hubiera puesto en marcha pues muchas cosas eh, que no deberían pasar ya hubieran pasado Hostia, macho, me está entrando un miedo en el cuerpo. <risa> bueno, ya solo dejo la, la cuestión, eh, continúen. Y pues, como estamos en ese punto, pues entonces yo quería preguntar sobre eso y también saber si sabían algo más. Pues está muy bien, se agradece. Bueno, ya que eh, se toca el tema de los protocolos eh, están en fase de revisión. Bueno, eh, como cinco punto cinco promesas había puesto yo que que Si pudiéramos dedicarle un poco de tiempo a, a leernos la guía de capítulos, que a lo mejor entre todos, que es bastante densa, a lo mejor entre todos pues nos ponemos las pilas de ver qué es lo que se supone que nos puede facilitar la, la labor. y Hay muchas pistas para, para organizarnos. No sé hasta qué punto realmente esta nueva guía de capítulos eh, tiene muchas novedades con respecto a, a una especie de guía que creo que existía ya y eh, que eh, traduje junto con los protocolos internacionales. Eh, una guía que creo que la llegó a publicar Gilbert, a publicar Gilbert en el foro global cuando existía en su momento eh, que decidí pues de traducirla yo he visto que recoge cosas del blog por ejemplo del blog el blog eh, global eh, del blog por ejemplo del post de esto no es un club eh, recoge cosas así para de motivación yo creo que tiene cosas nuevas ¿no? ¿eh? por lo menos para mí bueno, para, habrá que echarle un vistazo eh, y a ver eh, quién sale para traducirlo Perdón, queríais, es que no, que no estaba atenta, ¿era algo conmigo? Sí, pero ya tienes dueño ¿Cómo? Tu corazón ya tiene dueño <risa> Mi corazón es muy grande, querido. Uy, qué fresca, que esto se está grabando. <risa> Bueno, pues muchachos, son las 23.27, es el momento en el que el que quiera decir cualquier cosa por el tema, es su momento. Bien, ante la madura participación en este momento, eh, si os parece bien, cerramos la, la reunión y la grabación. y por lo menos de, sí perfecto bueno veo que ya hay 15 eh, personas o sea que ya son bastantes más de las que había al principio de la reunión gracias por asistir compañeras, ¿me habéis dejado grabando el sonido?